Ciudades industriales ciudades comerciales, algunos puertos eh, un puerto muy semejante en función de Bilbao entonces estas ciudades industriales se colapsaron empezaron a cerrar industrias, empezó a haber paro la burguesía escapó de los centros y se fue a vivir a los alrededores a zonas residenciales más o menos vigiladas Los centros fueron ocupados por pobres, sobre todo en Estados Unidos, negros, por gente no paro, por proletariado industrial, digásemos, sin trabajo. Y estas ciudades reaccionaron contra eso. Hasta entonces, las ciudades que se regían por organismos puramente gestores de los presupuestos, digamos, que tenían, ...pasaron a convertirse en empresas... ...las ciudades... Eh, ...las ciudades americanas en crisis... Eh, ...reunieron... ...dijesme, hicieron grandes comités... ...y todo esto, donde... Eh, ...establecieron una forma de desarrollo diferente... ...de convertir toda la ciudad... Eh, ...todos los espacios degradados... ...en zonas de atracción turística... ...en zonas... ...rúdicas... Eh, ...en una economía basada sobre todo en el turismo en el comercio, en el consumo, entonces viejas fábricas fueron transformadas en museos, en centros comerciales, viejos puertos abandonados fueron en puertos recreativos de, de tipo deportivo y entonces todas las ciudades la economía fue cambiando de una economía industrial a una economía de servicios. Hay una gran transformación porque el sector público se convirtió se fundió con el privado, Entonces las ciudades hoy en día en Estados Unidos, las ciudades son empresas eh, y la, los municipios, los ayuntamientos funcionan en tanto que empresas. No hay un, un punto en el que se pueda separar eh, el, el elemento público del elemento privado. bueno Ese tipo de economía que ha dado nacimiento, a, que nació después de la crisis industrial, esa economía es la que ahora está pasando, es la que ha pasado no ahora, vamos a decir desde finales de los 90 está pasando aquí en todo el Estado español todo el Estado español la, la reconversión industrial de los 80, las crisis industriales todo eso eh, detuvo bloqueó el desarrollo económico eh, y, bueno, y afectó los intereses de la, clase, de, de la burguesía Entonces, eh, digamos, estamos en el momento en que aparece, en que el capitalismo financiero, digamos, se hace con las riendas de la economía mundial y es cuando aparece el fenómeno que llamamos mundialización o globalización. Y en ese sentido, ahí, eh, durante los años 90, estas ciudades, se, las ciudades españolas importantes, Barcelona, Madrid, sobre todo, a través del Estado, evidentemente, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Bilbao, ya empiezan a seguir esos caminos, los caminos de la reconversión a la economía terci terciaria. Hay, hay una fecha para aquí, para, para Euskal Herria, clave, que es 1997. 1997 es el momento en que se crea el plan territorial, los planes, los 15 planes territoriales vascos y en el que entra en funcionamiento el Wuhan Guggenheim sería el modelo el símbolo del cambio precisamente en un sitio tan, tan emblemático como bueno, los, los astilleros de Escauduna del paso de una economía industrial eh, con un proletariado industrial a, a una economía de servicios con un proletariado de servicios porque digamos, los astilleros trabajarían 20.000 los que sean proletarios. Estos ves a buscarlos ahora. Seguramente eh, cuando hagan un museo de proletariado aquí en País Vasco están haciendo museos de toda clase. Se si hacen museos de la boina y hace museos de la minería y de la paz en Gernika, que han hecho uno, un se van un dar a de proletario. Existen, eh, por ejemplo, en Finlandia hay museos de proletariado. Eh, que es un, por tanto, es un sitio lleno de museos también eh, es cuando empezaron los palacios de congresos, el turismo social, palacios de congresos, los auditorios, etcétera. Es decir, esa transformación de las ciudades una ciudad en una ciudad en constante transformación con grandes proyectos de infraestructuras alrededor e igual que en las ciudades americanas lo que se quiere aquí hacer es que estas ciudades sean puntos clave de los flujos internacionales de dinero entonces sean ciudades atractivas sobre todo para los grandes ejecutivos y dirigentes del capitalismo mundial y aquí es cuando entramos ¿Eh? en el nuevo desarrollismo este en lo que lo público y lo privado es lo mismo si antes he señalado que la burguesía utilizaba la ciudad como digamos, instrumento de acumulación de capital la nueva economía y los nuevos dirigentes internacionales bueno y sus aliados locales utilizan el territorio la diferencia es grande porque no es lo mismo la ciudad, o sea ...modelar una ciudad... ...a usos del capital que modelar todo un territorio... ...los impactos son... ...se multiplican casi al infinito... ...la conurbación, es decir... ...la ciudad, las áreas metropolitanas... ...son realmente el instrumento clave... ...de la nueva economía... ...de hecho... ...esto vuelve obsoleto totalmente... ...por ejemplo la agricultura... ...las ciudades se alimentaban en gran parte... ...quiero decir en gran parte... ...en los años 60 por ejemplo... Todavía una ciudad como Bilbao, el, más de la mitad de, de los puntos alimentarios venían de, de los alrededores, incluso de los huertos que llamaban, llamados urbanos, es decir, los pues, tocaban a la ciudad. En Barcelona era incluso superior el porcentaje ese. Es decir, que la agricultura, la justificación de la agricultura era la alimentación de la ciudad. Hoy en día eso es carísimo, la agricultura es cara. Sale mucho más barato convertir Bilbao en una ciudad de millón y medio de habitantes y alimentarla a través de un tráfico de, merc de mercancías, de alimentos que te vienen de las cuatro partes, de o sea, los huevos te pueden venir de China, perfecto, los pollos, sobre todo, que se fabrican mucho por allá, te puede venir eh, sé, la harina de, de Rusia, te puede venir de, de cualquier punto de Europa o, de, o del mundo los, las mercancías y sean más baratas porque una de las cosas eh, que, que caracteriza la economía de servicio es la revolución de los transportes. Como se queda todo deslocalizado, todo puede venir de cualquier lado. Lo necesario es, sobre todo, el proceso, sobre todo, en este caso, es la circulación. Lo principal no es la producción sino la circulación y lo principal entonces la situación eh, no son las fábricas sino las infraestructuras es decir las vías marítimas, los la, las vías aéreas eh, los trenes y las autopistas desde luego los costes eh, de circulación son los que determinan ahora el beneficio no los costes de producción insisto la producción se hace en países terceros ...donde el mando de obra es casi esclava. La primer, lo, que, lo primero que hicieron las, las ciudades cuando se convirtieron en vulneraciones... ...fue sobre todo, y la, eso en los años 90, la gran batalla... ...y en todos los políticos, la, la cuando abrían la boca, era hablar de infraestructuras. Cuando hicieron las olimpiadas, Barcelona hizo las olimpiadas para tener infraestructuras. Eh, en Sevilla se hizo también lo suyo para tener infraestructuras... Es decir, para construir bulevards periféricos ¿eh? donde la población que ya estaba, los trabajadores que ya estaban totalmente motorizados pudiesen circular y no congestionar la ciudad y las nuevas economías. Hasta entonces las ciudades tenían dentro de ellas las fábricas o los lugares de trabajo. Cuando la ciudad se escampa por el territorio expulsa a la población hacia afuera y expulso expulsa también las fábricas. Entonces, lo que descoloca sobre todo al proletariado es que tiene que vivir en un lado y trabajar en otro. Bueno, y, y comprar en otro, porque cuando desaparece ya la distribución, que aparece la alimentación a través de centros comerciales, esto ya también significa otra cosa. Y se despierta también en otra parte, es decir, que al extenderse al las ciudades al romper sus propios límites obligan a sus habitantes a motorizarse. Claro, cuando ya una vez motorizados, lo que la batalla de Hounsall sería por el transporte público. El transporte público es una batalla perdida, porque los grandes intereses de capital están por, son automovilísticos, claro, y están por por eso, por el desarrollo del transporte privado. De hecho, el coche es como una prótesis del trabajador de los de los años 70 y 80. el trabajador antes era el que iba a la fábrica, pues el trabajador a partir de los años 80 lo que va a fabricar en coche o sea, pone el coche como instrumento de trabajo esto obligó a una gran cantidad de circunvalaciones, cinturones autopistas, autovías ampliaciones de carriles de autopistas, etcétera y todavía estamos ahí es decir, porque a medida que las conurbaciones ocupan más y más territorio a medida que los transportes públicos llegan a menos lados ¿eh? evidentemente el transporte privado es lo que más extiende y el que más absorbe territorio bueno si esto es la, la primera digamos la primera marca de, de la ciudad la demanda de infraestructuras para la población y también para el transporte de camiones la segunda es que la ciudad se, se transforma no en una ciudad. La conurbación ya cuando hablo de ciudades ya me refiero no a ciudades en sí, sino a, a a una ciudad extendida sobre un territorio rompiendo sus propios límites y eliminando sus propios centros. Eh, lo que Cuando hablamos de del Bilbao ciudad, hablaré de Gran Bilbao, el Bilbao ciudad es simplemente casi como un barrio de Gran Bilbao. Es la zona administrativa o turística de, del Gran Bilbao que es La, la entidad real lo que se está convirtiendo el territorio es un lugar de paso y almacenaje de almacenaje de mercancías y entonces lo que se ha transformado es las zonas industriales se van transformando sobre todo las zonas industriales alejadas en polígonos de, o como aquí se llama de plataformas logísticas es la palabra que se utiliza ahora y ahí es donde entra donde entra, vos dijésemos eh, las ciudades con plataformas el elemento que falta el elemento que falta es la clase dominante la clase dominante ya no es la vieja burguesía industrial financiera de las ciudades la clase dominante son los ejecutivos de las multinacionales los representantes de las ciudades, de las empresas mixtas, público-privadas de las ciudades, por lo tanto los políticos, los altos políticos, los altos funcionarios. Esos son los que toman decisiones. Es una clase súper eh, jerarquizada donde las decisiones son muy verticales. Y ahí es el papel que juega el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad es el mecanismo de transporte preferido por los ejecutivos en la media distancia, entonces el tren de la alta velocidad es simplemente lo juega el papel que ha estado jugando hasta ahora los puentes aéreos, de hecho cuando ha aparecido un tren de alta velocidad ha desaparecido un puente aéreo, eso pasa en Sevilla, acaba de pasar ahora en, en los vuelos eh, Air Nostrum, estos vuelos estos de, Nostrum, creo que es Air Nostrum. De, ...de Tarragona a Madrid, que era el puente aéreo de Tarragona a Madrid... ...y eso es lo que va a pasar cuando el tren de alta velocidad llega a Barcelona... ...ya se ha anunciado que se suprimirá el puente aéreo de Madrid. Es decir, que eso es exactamente lo que es el, el tren de alta velocidad. ¿Qué hace el tren de alta velocidad? Pues transporte ejecutivo, sobre todo ejecutivos, directivos, jerarcas. No va a, eh, También se dice que gracias al tren de velocidad se eliminarán, se descongenerarán autopistas... Eso es completamente mentira, porque falso, porque no compite con las autopistas. La autopista estará para para los currantes, los que para la gente que utiliza y para los camiones, sobre todo. Y eso se cada vez más, los tan cada vez más motorizados. Tampoco aporta, se predice, oh, despierta las economías de todas las ciudades que pasa. Totalmente falso también, la, las no hay ninguna economía que se haya activado, estoy hablando de Alérida, estoy hablando de Tarragona, estoy hablando de, de de Ciudad Real, de Puerto Llano, de ahora Valladolid, eh, no, no aporta nada a las economías de esas ciudades. Lo único que hace es alterar el precio de las zonas eh, cercanas a, a las estaciones. Y eso por una cosa determinada, o sea, eh, sobre todo favorece la especulación inmobiliaria. En los barrios, pues evidentemente sube el precio de, de donde... Eh, las estaciones sobre el precio de la vivienda más bien lo multiplica y en los sitios donde no hay donde no hay nada, porque hay estaciones por ejemplo, la de, Campos, la de Tarragona está, en Asafuer, está a 20 kilómetros de allí en unos pueblecitos Pero, eh, había un par de pueblecitos allá de unos, no sé, ya dos mil habitantes entre los dos y ahora se prevé construir allí una ciudad de 20.000 habitantes en Guadalajara igual en, Guadalajara, en los terrenos de no sé qué ministra Esperanza Aguirre o familiares, eh? hay unos páramos y en aquellos páramos se calcula construir una ciudad con sus centros comerciales, con sus campos de golf evidentemente, de unos 25 o 30.000 habitantes. En Valladolid, como están las afueras, ha generado también la construcción, está haciendo ahora, de un barrio entero De, de gente. En Barcelona en la estación de la Sagrera ya implicará muchísimas modificaciones y entre otros la, la construcción de por lo menos 10.000 viviendas es decir que sobre todo lo que lo que gira alrededor de, del tren de alta productividad en tanto que negocio simplemente es la especulación inmobiliaria eso por lo que y cuando venga aquí pasará lo mismo eh, y eso por una cosa ya muy concreta Las, las estaciones de, del tren de alta velocidad convierten las zonas en lo que se llama clusters bueno, un cluster sería una zona a relativa distancia de una capital habitable por, por, la, clase, por la clase alta es decir, la gente los grandes ejecutivos o directivos de empresas que trabajan en Barcelona evidentemente se pueden permitir el lujo de vivir a media hora de Barcelona en este nuevo pueblo que van a construir en Perafor, Clase Cuita y El Cacá. Eh, en Ciudad Real está diciendo eso, está, hay una cierta demanda de, de pisos, eh, de pisos de lujo evidentemente, para ejecutivos que no quieren vivir en Madrid, que les hago bien Madrid. Eso ya pasó en otros lados, pasó en América y está pasando aquí. Hay una tendencia a, a tener residencias en, los, en exteriores, que en un momento dado, en, en otras condiciones, era era impensable vivir en, yo no sé, a, en, en el campo de Tarragona para trabajar en Barcelona, porque en la, eh, la distancia era en coche, por mucha autopista que hubiese, era de, de cerca de dos horas, eh, en el caso de encontrar ese embotellaje, ahora será media hora solo. <coughs> y por eso eh, ese tipo de ciudades por eso atrae aparecen campos de golf aparecen centros comerciales y aparece ese estilo de vida moderno que es el que gusta a los ejecutivos campos de golf que todos ya lo sabemos eh, es el que gustan los ejecutivos a veces incluso van asociados a geriátricos o a ejecutivos de las grandes multinacionales, muchos de ellos tienen más de 50 años ya quieren tener ahí ambulatorios para ellos bueno En el, el, el tren de alta velocidad es, es, es caro es aberrante, no es seguro es despilfarrador eso ya bueno, hay un informe que han hecho ahora la asamblea contra el DAF que lo dice, dice todo lo que se puede decir no es rentable, es insostenible eh, gasta energía por un tubo eh, forzará la aparición de energías nucleares como ya la está forzando eh, incluso de un discurso ecológico nuclearista y eh, ...y todo eso, pero es lo que los ejecutivos... ...es los que mandan, los que deciden... ...los que mandan, los que controlan... Y ...los que la economía, es lo que quieren... ...y como es lo que quieren, es lo que habrá... ...porque ellos tienen el bato ...y los demás no... ...y entonces el paisaje moderno... ...está hecho de centros comerciales... ...de campos de golf de palacios de congresos... ...de canteras, de, de autopistas... ...de puertos deportivos... De, ...de cultura más o menos administrada... ...de una oferta lúdica... Eh, más o menos etiquetada todo eso forma parte del paisaje nuevo eh, como el TAF, del paisaje, que es un paisaje bastante banal, pues es el mismo que hay aquí habrá en Barcelona, habrá en Tarragona habrá en Madrid, habrá según Zapaterón, 18 capitales de, de la ciudad española y en ese sentido Euska, Euskal Herria estará, estará en el mapa como se dice ahora si nos fijamos la oposición entre la verdadera oposición eh, actual será entre ciudades o entre conurbaciones porque lo que se diluye es el estado. El papel del estado en esta nueva economía es secundario, es un puramente yo creo que es puramente represivo, se encargará sobre todo del control social y de la represión. Y entonces el resto, o sea, la economía se pasará sobre todo en las grandes unidades, en las grandes conurbaciones eh, que se puedan constituir en eh. Es decir, eh, habrá una hay una tendencia ya a concentrar la población, a vaciar el campo y a concentrar la población en pocos centros. En ese sentido, por ejemplo, Zaragoza está absorbiendo a toda la población de Aragón y está convirtiendo al resto de Aragón en una especie de zonas de segunda residencia. En Cataluña está pasando igual. Aquí en el País Vasco hay algunas particularidades que luego hablaré. Y la gran digamos oposición, entre comillas, pues es una oposición, dentro del, del aparato dominante eh, consta más en la competencia que se hace en las ciudades unas con otras que en la clásica que había antes entre definida por el centralismo del Estado el centralismo es puesto en, en, entre interrogantes por la nueva economía y lo que acentúan en cambio son los que disputan la nueva economía y sobre todo la, la atracción digamos, de ...de los flujos económicos internacionales... ...y en ese sentido... ...con quien tendrá que pelear Valencia... ...es con Barcelona... O ...con Marsella... ¿eh? ...y con quien tendrá que pelear Bilbao... ...será seguramente con... ...con Valladolid o con Zaragoza... ...con Madrid evidentemente... ...pero ya Madrid en tanto que ciudad... ...no en tanto que capital del Estado... ...en el País Vasco se da una... ...una particularidad... ...diferente por ejemplo al resto de... ...de conurbaciones... Porque igual que en Cataluña, por ejemplo, Barcelona está chupando, está absorbiendo toda Cataluña y efectivamente la municipalidad, el Ayuntamiento de Barcelona es el que lleva, digamos, la voz teórico práctica en estas aunque no tenga todo el poder, es quien lleva la iniciativa en este proceso. Lo llevan los socialistas, por lo tanto, eh, las infraestructuras son de izquierda y los que suponen ellas, pues sí, pues, son, son reaccionarios, cavernícolas. Aquí, en cambio como es, aquí en cambio el movimiento digo la iniciativa es territorial no ha habido una bilbainización del país vasco aunque Bilbao ves, tiene, concentra el gran Bilbao y eh, concentra eh, el 50% de la población de euskadi no es no es en cambio la, la población que, que ha determinado eh, la, que ha determinado la, la terciarización de, de euskalría sino Eh, el conjunto es decir hay toda una serie de de factores que hacen que que euskadi sea una mega ciudad o que vaya a convertirse por, de, de diversas maneras en una mega ciudad entonces el proceso político aquí eh, es porque todo este proceso evidentemente como eh, implica a todo el país es un proceso que tiene que posible es considerado político, o sea, el, el tren de alta velocidad es un hecho político y, y las infraestructuras son hechos políticos pues aquí es el, el gobierno vasco quien lleva la iniciativa es decir aquí no ha en el proceso al revés de, de por ejemplo y pongo aragón valente Zaragoza, que los conozco bastante bien se hacen desde una ciudad en concreto la terciarización de toda la región aquí no, aquí se ha hecho desde el gobierno vasco y es una ter y es una tercerización territorial directamente desde territorial, no a partir de una de, de una región concreta aunque ya veremos que esa región eh, es decir, que esa, que esa sección que es la sección de Bilbao eh, concentra una enormidad de infraestructuras por lo tanto aquí el hecho no será como lo dicen los dirigentes catalanes o sea Tienes partidarias en infraestructuras con el tren de alta velocidad, sobre todo. esto lo dijeron no, a propósito del tren de alta velocidad. Es de izquierdas. Aquí lo dirán más bien que es, es patriota. De hecho, la, la Ibasca y todo esto ya marca que no hay un centro. El no VAU no es el centro hay la Ibasca. Eh, la estrategia del poder, aquí, eh, digamos, del de poder internacional, es decir, cuando el punto de momento en que Euskal empezó a dejar de serlo, ya la euskalalía industrial, ya estaba bastante muerta, ya he señalado que es en 1997. En 1997 se reparte el territorio, se hacen los planes territoriales, se reparte el territorio en 15 en 15 zonas. De estas 15 zonas, la, evidentemente, la zona que corresponde a lo que llama el plan territorial parcial metropolitano de Bilbao, Eso implica ya infraestructuras enormes de tipo del tipo pu del puerto exterior, del de túnel para pasar el tren de mercancías, el otro túnel para sacar agua del Nervión cuando esté, o sea, esté saturada. Hay, no sé, eh, la estación del tren de alta velocidad, la transformación de la, de la isla esta eh, semi que queda en el Nervión. Y además hay algunas empresas sobre todo una Bilbao Rio 2000, que ya implica ese, ese estilo, Barcelona es igual, Barcelona estaba activa, Barcelona. Hay varias empresas de estas que, que son las que las encargadas de son empresas eh, público privadas que es, eh, el modelo Barcelona es 50%. ellos dicen que eso es, es, es la marca Barcelona es el 50% que, que se encargan de todas estas transformaciones las ampliaciones, por supuesto, ampliaciones de aeropuerto, estarán incluido en esto, grandes proyectos inmobiliarios, plataformas logísticas cercanas al aeropuerto, supongo, ya al puerto que pues, supongo que se van a construir o se están construyendo ya. Vimos todo este plan que que se calculan cerca de 100.000 viviendas entre Paladino y que equivalente para un país que no no crece en población implicará una gran, o sea, convertir en, Acercar a Bilbao pues unos 300.000 habitantes más como mínimo y hacer una población ya bastante considerable en la que jugarán un papel sobre todo los inmigrantes que son los que rellenarán, dijésemos, el, el, la última parte, el último espacio que se deja al trabajo más mal pagado, el trabajo este que se paga 500, 600 euros, que es, por ejemplo, aquí todavía he visto yo que está... Es, Han, eh, todavía no ha llegado, quizás porque se está absorbiendo to eh, todavía el paro que había, eh, pero en países, en zonas como Madrid por ejemplo, eh, los, los antes ya todo el trabajo mal pagado lo ocupan ellos, todo lo que es limpieza, cuidado de ancianos, eh, hostelería, lo que es, eh, los bares, o sea, no, hay, no hay un bar que no esté servido por, por extranjeros, construcción, sobre todo perros de la construcción, todo eso. Y supongo aquí también aquí, eh, la, la economía eh, creará bastante mestizaje porque como el capitalismo lo que ha hecho es empobrecer todas las economías en aquellos países obliga a toda la gente a emigrar primero a concentrarse en sus capitales y luego a emigrar como puede hacia los países capitalistas hacia Estados Unidos y hacia, y hacia Europa y aquí constituir guetos porque no pueden volver ya a formar parte también de de la nueva estructura social. Eh, otro pues, eh, otro plan bastante fuerte es el de la Bahía de Pasajes, que es una zona también bastante deteriorada industrialmente, donde allí van también van a conseguir otro puerto exterior, un corredor más una autopista dorsal, más tres plataformas logísticas. Otro es, sobre todo esto en extensión será y en impacto será el, mejor, el peor, el mejor, el peor porque ya no se trata de recuperar suelo industrial degradado sino o suelo de antiguo impulso industrial, sino se trata de recuperar ya suelo agrario, que es en la llanada de Alavés, en la Alavas Central. El plan de Alavas Central prevé construir, donde no hay nada, una especie de, de, de periferia de, de, de Vitoria de unos 600.000 habitantes. Y allí hay de todo, hay aeropuerto, el arco de la innovación que serán una especie, eso lo dicen siempre y siempre fracasa, en eh. Barcelona ha fracasado, en Barcelona no le llaman arco de innovación, le han llamado eh, 22 arroba, que quiere decir son, son eh, zonas industriales de donde quieren domiciliar a, a, a las industrias de alta tecnología y se han domiciliado muy pocas. Eh, lo que pasa es que esta economía terciaria vive sobre todo de la enorme explotación de la mano de obra joven y emigrante, que son las que, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona aguantan, digamos, a esta economía, hasta el punto de que si, si se largasen ahora todos los emigrantes que hay en Barcelona, pues la economía caería, caería en vertical. Es decir, no se podría ni, ni pagar el seguro de paro, ni, ni pagar los planes sociales, ni, ni, ni pagar la, la jubilación, ni nada. Yo en resumen lo que diría es que si la población no remedia, la gente afectada no se remedia en 20 años o algo así, tanto el País Vasco como el resto de, de Estados serán una maquinaria urbanizada parasitando un territorio cada vez más extenso en beneficio de una clase nacida de la hormonización entre los intereses dirigentes locales y los y, y los intereses del capitalismo mundial. Esta clase, como está en perpetuo movimiento, para eso necesitan los aviones y para eso para eso necesita el tren de alta velocidad. En el sentido, ni, ni el tren de alta velocidad se parará en una zona donde no haya una economía terciaria, ni un país vasco en, en, dentro de una economía terciaria no tendrá TAP. O sea, si, si, es, si esta economía se impone, pues tendrá TAP. Luchar contra el TAP, entonces, significa... No luchar contra una cosa específica, contra una especie de, de mal que nos ha caído encima, sino luchar contra el conjunto de la economía ¿eh? y de la sociedad que esta nueva economía importa. No se podrá combatir el TAP sin luchar contra esta economía. Y no se podrá combatir la economía sin luchar contra el TAP, si eso es verdad. De hecho, la lucha esta adquiere, tal como la veo hoy en día, El, el aspecto de una lucha contra las infraestructuras y si queremos enfrentarnos directamente a todo lo que nos va a venir encima hemos de bloquear paralizar la población afectada, lo ha de hacer el nuevo proletariado lo tiene que hacer, llámoslo así porque nos van no solo nos, nos están explotando en nuestros lugares de trabajo sino que nos están explotando en nuestros lugares de habitación porque hasta la habitación, gracias a la especulación Da la impresión, hasta la casa, da la impresión, es decir, también una herramienta de trabajo, como era, nos obligan a comprarla y luego a por, y endeudarnos por toda la vida, 50 años están ya las hipotecas. Y tenemos medio país hipotecado por eso. para La gente hipotecada la gente que nos protesta. Y en ese sentido, eh, luchar contra las infraestructuras es, es, es básico. Si se lucha contra las infraestructuras, eh, las infraestructuras es decir, la circulación, es la base de esta nueva economía si se bloquea la circulación, se bloque la ¿Eh? buscará ya otros sitios la economía por pasar y en ese sentido está la lucha y en esa batalla han de saber que los que luchan han de saber que, que están luchando por dos por dos tipos de modelos se están luchando contra un modelo desarrollista devastador autoritario por un modelo solidario equilibrado y libertad un modelo que en que lucha contra la desigualdad, contra la movilidad acelerada, contra la dependencia, un modelo que quiere restaurar las comunidades urbanas, las comunidades rurales, el equilibrio entre ellas, que quiere construir una sociedad igualitaria y libre, autosuficiente, ajena a la circulación, lenta, posada, tranquila. Una sociedad modelada no a los a la imagen del capital, sino a la imagen a la imagen, escala del hombre, la sociedad capaz de satisfacer libre y autónomamente, esto lo ya, todas las necesidades reales. Y ya he terminado, esto es el final. Si queréis debatimos alguna de estas ideas. <risa> estáis tan convencidos bueno, que es peón, nos han matado bajo. Os he convencido tanto que ya, ya no tenéis ya ni una idea para, para discutir. La realidad pesa. Y, eh, tanto, las cosas existen directas como una, un pequeño empujón de, de optimismo. <risa> No, es que yo lo que digo es que el día que llegue el TAP habrán llegado los nuevos dirigentes. Que es decir, que los nuevos dirigentes están por aquí. ¿eh? Es decir, que esa realidad se habrá impuesto. Eh, ya está. Eh, es decir, con el TAP no es que llegue otra cosa. Es que lleva la nueva tecnología, la nueva manera de vivir, todo. Eh, y de hecho está llegando, porque esto no llega así de golpe, llega a contagotas. Nos reencontramos lo todos los días. Todos los días vemos que van a abrir un centro comercial por aquí. Hay una cantera por allá, que hay una depuradora de aguas por ahí, eh, que se habla otra vez de una central nuclear que si cierran la uña y si no la cierran. Eh, se habla de, yo qué no sé, hay antenas móviles por todos lados. Es eh, decir, que estas, digamos estas aberraciones, eh, digamos, que tanto afectan nuestra manera de vivir y tanto nos condicionan, están apareciendo. Y otras realidades que eran las cotidianas, las que hemos vivido de pequeños igual, están desapareciendo. ¿Eh? Todo que significaba comunicación directa, trato directo, trato solidario, todo eso está desapareciendo. Cada vez somos más dependientes, dependemos de todo, de la energía, de la luz, de tal, del coche, de, del móvil. ¿Eh? Y eso es, vamos, eh, será acojon digamos ver que dónde estamos metidos pero en fin no, siempre hay esperanza esto esto se puede empezar eh, las grandes movilizaciones están para eso y en las movilizaciones están da ahí sal las ideas eh, la medida que nos movemos a la medida que intentamos eh, oponernos a estas cosas nos pier las ideas de lo que realmente queremos por no sabemos lo que no queremos y lo que no queremos es esto son más infraestructura ¿Existe alguna estación intermediana? Por ejemplo, está en Nuevo Vasco. hace años, había una, una estación con una historia para mercancías. 8 kilómetros de aquí. ¿no? Siempre ha habido ahí, en el proyecto oficial, una estación de mercancías. Se está haciendo, al parecer, una cosa logística, de carretera para un parril, o sea, ya, eh, plataforma logística intermodal, no sé qué. Sí, Pero, cosa, siempre está hablando de una, una parada de intermedia vía 2 un factor de aceptación de la red, decían que era muy importante, por el interior de Impuzua, sino en 8 km catalisa claro. y y también no eh, últimamente fomento eh, ha aceptado estudiar la, la viabilidad de esa parada, la semana pasada salimos, ¿no? En Cataluña existe algún tipo de No existe de pagas no existe eso, pero existe existe otro plan similar a eso. Es decir, existe eh, otro plan que es primero el plan de alta velocidad La alta es alta velocidad y no se puede ir parando en ningún lado como los otros. Se tiene que ir a, a toda leche hasta Barcelona. Pero en la misma vía se puede utilizar también para conectar las ciudades importantes de Cataluña con lo que se llama trenes lanzaderas, que es igual lo que han hecho aquí. Y es lo que han hecho ahora en, en Toledo. El tren de alta velocidad pasaba por Toledo pero no se paraba. Y ahora han hecho una línea que va por los trenes, no va a tanta velocidad, O sea, no va a 300 por ahora, va a 280, 270 y se para en Toledo. De hecho, Toledo entonces se transforma en un clúster. O sea, se transforma en un lugar residencial ¿eh? para gente que no quiere vivir en Madrid. ¿eh? Porque quiere vivir en una ciudad mediana. Pero Toledo es una ciudad con muchos monumentos eh, a una escala mucho más humana, más tranquila, donde puedes tener los niños por allá, que no te los joroban. O... Y en ese sentido, sí, o sea, si aquí pasa, evidentemente, los de Bilbao dirán diputamadre que te acabamos un tren porque les venderán la moto mucho más fácilmente. ¿Eh? Pero claro, lo, todo el resto del territorio ve pasar el tren a toda leche, además es un tren que como va precisamente como tiene que ir a toda leche, no se puede, no puede permitirse curvaturas. curvaturas son vamos, eh, mínimas, ínfimas, ¿eh? A 300 tenemos unas paradas de seguridad enormes. Y cuando más cada kilómetro a partir de los 150 cada kilómetro para arriba necesita aparatos de seguridad y mucha energía y entonces tiene que tener subestaciones de energía cada 2 por tres tiene que y pasar por taludes pasar por no no se puede permitir desequilibrios eh, desequilibrios mínimos o sea 0,0, se o sea algo así como muy justo muy a tiralís. Y, y pasa por taludes por, por, por eso necesitan dos puentes viaductos túneles porque no se puede desviar en tanta velocidad la velocidad exige que vaya en línea recta claro toda las ciudades todos los pueblos que están por allá esjoroba de hecho con esta economía el pueblo es inviable el pueblo, el pueblo es, económicamente no funciona esta economía es, es algo si la única solución que tiene el pueblo es el turismo rural o la segunda residencia que es lo que está pasando en Cataluña. Desaparece la agricultura y en todos los pueblos se convierten en sitios donde donde colocan las incineradoras, las, las plantas de reciclaje de basuras. En algunos pueblos, por pues eso es el único sitio donde se crean puestos de trabajo. Siempre va el rollo este los puestos de trabajo. Y, y lugares de segunda residencia. Si no, si no vivieran de la segunda residencia, la gente nos abandonaría, que es el único la única economía que hay que es una economía floreciente, ¿eh? de otra parte. Eh, y por eso los ecologistas, eh, digamos, en esos pueblos hay siempre ecologistas, ahora no les hagas tu, o sea, ellos criticarán por ejemplo el exceso de construcciones, no las construcciones en sí, porque la economía nueva defiende las segundas residencias y, y ellos mismos lo que defienden es que el exceso de segundas residencias no banalice el territorio y entonces la gente se vaya a otro lado. En ese sentido aparecen toda una cantidad de semi-ecologistas, plataformas que se llaman todas Salven, que se llaman Salvamos, Salvamos en tal sitio, Salvamos la montaña tal, Salvamos el bosque tal, y esas plataformas que están sobre todo ligados mucho a la política local, eh, defienden, dijésemos, la valorización de esas, eh, de esas ciudades. Bueno, pues lo que digo, que, que evidentemente para evitar eh, los, eh, digamos, la, la oposición de los pueblos, Harán, harán algunas estaciones, utilizarán trenes lanzaderas y harán, por ejemplo pues, es posible, no, es posible no, seguro, que en la Ibasca circularán de trenes de alta velocidad y trenes que ellos dicen de velocidad alta, que son 50 kilómetros más abajo que, que pararán en más sitios sí, pues, había y en ese sentido pues una ciudad como... Hablan ciudades estratégicas, no sé, Zumar, ¿no? algunas ciudades estas estratégicas o Asasua, por ejemplo, seguro que se convertirá en estaciones. ¿La China va a ser seguro o no? Es que, es que, no? Aquí ah, ya han llevado años, años eh, aquí las ciencias de alternación del territorio del gobierno vasco cantaban la, la necesidad de paradas intermedias, mm. hablar de Arrasate, concretamente, en Arrasate ha habido estudios de cambios de trazado por LKS, una, mm. una consultora de estas, eh, y que no han conseguido eh, parada intermedia en Arrasate, es un núcleo que quieren potenciar como la cuarta ciudad. de, de bueno, pues ya te digo, esto es para, la... No, y aquí, lo aquí, pues bueno, a ver eh, qué va a pasar, porque es que a que planteado aquí, esta semana ha habido en el Parlamento de Navarra una sesión, lo han pedido también, por unanimidad, una parada en la barranca, ¿ves? En, eh, en Sacana, o en sea, serían... Sacana No, no, no, si es, dio, te quería preguntar si había experiencias o antes. Ahí, pues yo tengo lo que hay. Que bueno? y, que, ¿no? y lo que dices tú pasó en, en, el, en Castilla, porque en Castilla la línea, la línea era directa, la línea entre entre Madrid y Valencia, le diré, que ya tienes no sé si tenéis una estación en Apacete y ya está. Entonces, porque Apacete es el centro más fuerte de, de Castilla, lo bueno. Entonces empezó a hablar Cuenca, se creaban plataformas, que la más, plataformas ciudadanas, con miles de personas. Cuenca existe, tal. ¿eh? Luego ha aparecido Teruel Existe, que también pide una parada. Teruel todavía no la tiene, porque ellos piensan que si llega el Taballá, llegarán llegará mucha más gente, llegarán campos de golf, llegarán turismos de lencerso, llegará todo eso y toda esa mierda, eh, les hará existir. Eh, y entonces apareció una en, Guada en Guadalajara, otra en Cuenca, ha hecho sí, cierto otro una especie de fija eh, por los intereses políticos, lo tratas también, ya hemos dicho los dirigentes eh, locales para vender la moto pues necesitan también tener algo que dar y hemos dicho que existe como una armonización Eh, económica que esta a su vez política, entre los intereses internacionales entre esos, los intereses de las élites locales que son los que se representan y eso determina los trazados de, ha afectado en, en, en muchas maneras los de los trazados de TAP por ejemplo, eso ha hecho que en Gerona el TAP sea subterráneo claro, de paso, si es subterráneo es de puta madre, porque recuperas terrenos eh, a cubrir las vías cubres todas las vías y recuperas terrenos para especular y para construir y eso, eso va mucho. Aunque eso no implica, también implica que claro, se producían vibraciones y habrá que ver las casas que están allá arriba si aguantan 190. Eh, pero eso es otro tema. Pero va todo así, o sea, es, hay como un optimismo tecnológico que evidentemente con la crisis energética se puede ir a, y eso, esos son los datos objetivos que tenemos nosotros, los aliados objetivos. Es decir, que se agoten los combustibles fósiles Y eso dicen que en 50 años pasará, pero lo que si no se agotan se encarecerán enormemente, como se están encareciendo, y una cierta crisis energética podía favorecer la lucha contra las infraestructuras. Y eso es algo real, es un dato real. Es decir, pero hay un tal optimismo que todo se pide de todo, se pide hacer túneles por todos lados, aquí sobre todo en el popular, la hostia de con los túneles, es claro, como hay tanto montaña pues tienen que hacer túneles por todas partes, y encajonar ríos y todo eso, en eh, Pues así está, yo ya he contado, hay como una docena de, de viaductos hasta llegar a Barcelona. En fin, aquí aquí seguro que más, además, además viaductos enormes así, ¿no? construcciones así, antes, que luego cuestan el triple de lo que se ha presupuestado, porque ha habido grietas en uno, entonces ha habido que inyectar hormigón de no sé qué, y luego un túnel se ha hundido en montblanc Blanc. Eh, yo me acuerdo de la lucha contra el TAF en, en Mollet, en la zona esta, En una zona que tenía que pasar por por allá y ya está que bueno, todos el ayuntamiento, todos salieron a la calle la, la, la único sitio donde había, han habido manifestaciones y coño, cuando dijeron que habían había allí una estación de mercancías de TAP, pues, los alcaldes dijeron que sí, los otros del lado se, se cabrearon porque querían que la estación en realidad estuviera en un pueblo al lado y allí se acabó la lucha del TAP, la lucha del TAP que Por cierto, la llevaban pues, los típicos partidos, el, la, la Esquerra Republicana, que sería aquí como el escox una Aquí, bueno, Escox-Cartasuna, un poco de Ripatasuna. Lo que quiere ser ahora es Ripatasuna. Sí. Y, y sobre todo, eh, iniciativa... Bueno, allí es Iniciativa, eh, iniciativa por Cataluña, eh, aquí sería Esquerpa Tuba. Entonces, estos movilizaron un poco al principio... Pero lo que realmente querían es que el TAF estuviera por allá. El alcalde de, del Prat de Llobregat es, es comunista. Y cuando le dijeron que iban a hacer una Estas luchas políticas que hay en, en Barcelona, el TAF es un elemento político. Entonces, eh, todos quieren el TAF, pero cada partido quiere que pase por un lado. Y todo el mundo, cuando hay un desastre económico, como está pasando ahora, pues todos se oponen a él ¿no? para desgastar al partido en la oposición. Adopta ese, ese tipo de... Cosas. De, de características, y los comunistas estaban en contra, pero el alcalde comunista de Prat, que le iban a poner una estación allá, al lado del aeropuerto, pues estaba encantadísimo, y fue uno de los principales que, que pegueó por esa estación, y allí está, ahora ha provocado grietas, lo que sí que están haciendo es que cuando provocan grietas en los <coughs> túneles y todo esto, pues aparecen por allá técnicos, eh, prometen que lo van a tapar todo, que lo van a indemnizar todo, y ya está, o sea, hacen todo tipo de promesas. Tienen mucho miedo. a Yo veo que si se movilizara la, la, la población, les costaría un disgusto. Porque eh, apenas, es que hacen actos, en Barcelona hacen actos, eh, convocan actos a los socialistas que van 100 personas son y ellos tienen el poder, pueden movilizar mucho más. Y, y, y tienen mucho, mucho miedo a que las asociaciones de barrio, por de vecinos, se les coloquen al otro lado. ...y no paran de entregar dentro de las asociaciones... ...para el más cabrón, el más vendido... ...sea el presidente, lo están consiguiendo... ...la Sagrera por ejemplo... ...tú vas por la asociación de vecinos y ves... Eh, ...el tren que es el sueño... ...de todos los ciudadanos... ...y, y, y eso lo ves a, a los cabrones... ...de la asociación de la Sagrera... ...que es donde van a hacer la estación... ...no sé, los tíos defienden... el punto de vista de los propietarios... ...pero lo cierto es que hay submarinos del, del PSOE, bueno, PSC... ...que los han metido allá y ya claro, ellos consiguen más subvenciones eh, para ese tipo de asociaciones del ayuntamiento y así hacen de cuando van a hacer una, una movilización de estas pro pro tema alta velocidad. Pero son todo esto muy muy falso, muy se ve enseguida que está todo muy promocionado que la gente que habla, es la gente son marionetas del sol, o se repiten las mismas frases y todo esto En fin, es, tenemos triunfos, o sea, la, los que nos oponemos a esto tenemos, eh, digamos, triunfos positivos. Tenemos cartas, buenas cartas también, o sea, no no jugamos solo con, con, con, el, con las cartas más malas, o sea, tenemos alguna buena. Ellos no tienen, no son capaces de movilizar a la gente tras, o sea, no lo son. Nosotros por ahora tampoco, pero ellos no, yo seguro que no y la verdad que se hicieron quisieron allí, han hecho intentado movilizar, hicieron la hostia están, ha, han hecho una, una autopista por allá que hace un ruido infernal pues todo esto, bueno, todas las infraestructuras y evidentemente la contaminación acústica o sea acojonante sí. y han hecho pantallas acústicas y ahí fue el alcalde a, a inaugurarlas hablando de la alta calidad de vida que significará esto, simplemente porque si en lugar de de 120 decibelios serán 83, ojo, sí. Bueno, lo vas lo más acojonante es ya en contaminación en materia de contaminación, es la noticia que ha salido en país, toda seria, diciendo que las vacas <coughs> lecheras contaminan más que los coches, porque se echan pedos y, y, y... Sí, sí, los gases que emanan y todo eso, las flatulencias de las, de las vacas lecheras provocan unas emisiones de, de gases de efecto invernadero en la atmósfera superiores a coches. Tal cual. Eso es el ecologismo del poder. Por lo tanto, claro, matemos a todas las vacas lecheras y damos en su lugar a coches contaminantes por, por los campos. Otra de las sería si estamos hablando de que todos estos planes más o menos no casi estratégicos, estos organizadores estratégicos eh, son una alianza entre las élites locales que aquí estaría clara quiénes son las que están hablando del gobierno vasco y una serie de intereses digamos, del capital transnacional como lo queremos llamar eh, yo estoy pensando sobre todo en la cantidad de recursos que se necesitan para modificar un país como os gusta la día en una gran ciudad ¿no? entre, entre todo esto que está mal, yo Lo que le doy vueltas es cuál es el interés de este territorio para el capital transnacional es decir que, que es claro que, que las ses locales de aquí no tienen eh, digamos todos los recursos aún cuando desplieguen pues eso eh, segunda residencias construcción etcétera sobre todo el territorio para para generar pues esos recursos económicos que se necesitan o sea, cuál es el interés estratégico del del País Vasco, el, el corredor del Ebro, es decir, conectar el Atlántico con el Mediterráneo, que se fue el, la apuesta estratégica del, del Partido Nacional de San Vasco digamos en la anterior revolución industrial, o sea, en la anterior fase ¿no? que fue esa autopista super puerto, autopista Vigo Barcelona, que es esa cosa que no van a, nada más que turismos de curuelas ahora porque salió salido mal ¿no? eh, grandes industrias químicas que van a generar cosas que van a ir por Del Ebro, para el corredor del del no va nada entonces para mí otro de los, de los no sé si otro de los condicionantes es que realmente yo no sé si esto va sobre todo en el sueño de una burguesía como se decía antes o de unas élites locales que piensa que, que su territorio es tan importante o tan necesario para el capital transnacional que va a coger todos esos recursos necesarios para transformar No sé sea, hasta, hasta qué punto es un delirio de la de lente local. Es que no, no comprendo de dónde van a salir tantos recursos como para para transmutar to, todo esto que vivimos. No, no hay que de, descartar el, el lado, de, lado del gigante de la cosa. Pero la estrategia, la estrategia, por delirante que sea, y por la, la estrategia es clara, es controlar todo el flujo de mercancías, Cantábrico, todo lo que viene por Europa, eh, para distribuirlo por el resto del Estado. Es decir, en ese sentido, más que no le interesa en absoluto conectarse con, más conectarse con Madrid que con, con Barcelona, porque Barcelona es directamente competidora, es el flujo que entra por el Mediterráneo. Barcelona, Valencia sobre todo, eh, tienen, controlan o se pelean, porque, en fin, incluso ya se publican datos, unos contra otros, de donde entran más mercancías, y por, por Valencia que, que por Barcelona. Entonces, controla los flujos que vienen, sobre todo Mediterráneo, y aquí lo que está de los flujos, se viene Norte Europa, que antes entraban por los puertos del Cantábrico, y que entrarán a Dirección Madrid, Dirección Valladolid, a las diversas plataformas logísticas, ¿no? es decir, a centros secundarios de distribución ¿sí? y de allí para abajo. Evidentemente hay también flujos financieros eh, y, bueno, y todo lo que va con eso, o sea, turismo, ocio, todo eso. El, El famoso eje atlántico es eso. Sí, sí, son... De... Igual que se llama arco mediterráneo, aquí se llama eje atlántico, Antágua, eje atlántico, vantábrico o algo así, tiene un nombre así, y son líneas, digamos, de evolución del capitalismo. Final, eh, y la idea es esa, es que varios, o sea, ya no digamos Bilbao, sino o sea, toda Euskadi en concreto, porque todo, todo el territorio está puesto al servicio de eso, ¿eh? sin crear conexiones con otras regiones del mismo Caribe, pues con Bruselas, con Ámsterdam, Rotterdam, bueno, con Burdeos, como lo tenemos al lado, ¿eh? con de los Poitiers también, que está transformarse en ese sentido. Entonces, todos los flujos, digamos, de la economía mundial que van por estas ciudades concretas y que se deciden en esos centros, pues se trata de que, de que el País Vasco sea uno de esos nodos, se dice nodos. Y en ese sentido se habla de intermodalidad. Lo de intermodalidad quiere decir en que en un mismo punto hay confluyen diversas formas de transporte de personas, de dinero, de capital, de mercancías. ¿Eh? Y a través de alta velocidad, a través de a través de, de metros regionales, de pequeños trenes, de, de transporte privado. En ese sentido se habla mucho. Eso sí está formando parte del lenguaje este tecnográfico de las nuevas élites. sobre de intermodalidad, de corredores intermodales, flujos, flujos globales, cosas así dentro de ese delirio, de esa competitividad extrema por lo menos Calerria con cuatro aeropuertos como tenemos, aparte que tú has dicho antes que, cuatro aeropuertos que, que se van a ampliar, pero todos tienen sí, planes de se, ampliación. Sí, eso iba a decir porque se suponía que el tren de alta velocidad cinco. haría competición, no, cinco haría competi competición sí. con los eh, puentes aéreas y todo eso, pero eh, el aeropuerto de Inyarri todavía se pide que se amplíe y A ver, de de, de, te... ahí, ¿no? Sobre el símil, cuando menos Incierto Sobre HB, y, y ah, HB. Es. Y no, Eso es una opinión Persona mía, yo creo que HB Se está orientando hacia una especie de socialdemocracia Evidentemente bastante Con bastante Particularidades, dijésemos Que no es como una socialdemocracia eh, Nacionalista, no exactamente Como izquierda republicana, pero en fin Dejemos el tiempo, chicos eh, sí la están obligando también y la están entre, eh, empujando en esa dirección. Es una opinión mía que va, va en ese camino, ya vamos a ver, igual me equivoco, ojalá me equivoque, eh, ojalá defienda de que seamos un, un, una caberillas como, como Dios manda, como, decir, como la que tiene que ser. O sea, defienda que de, tenemos los, los hechos, o sea, defienda no los caseríos vascos, los caseríos vascos sobrevivirán como turismo rural, no sobrevivirán como con empresas familiares tradicionales agrícolas, porque es, es ese tipo de estudias no, no servirá para nada es decir si se defiende un, una máscaraía equilibrada justa libre de, con menos ideologías sí. y de eso, de democrática y tal como ya todo, todos los que los antidemócratas que deciden porque el poder cada vez es más vertical y cada vez deciden menos en nombre de más que ¿eh? cada vez se habla más deciones de bueno pues lo que yo Sí. quería decir lo de los aeropuertos. La idea es que, es que yo señalo que la lucha cada vez menos contra el Estado y cada vez más en esta nueva economía contra otras ciudades, aunque es una lucha económica, no es una lucha política. Pero, en fin, la política también cubre esto. Si en Cataluña les desdiesen los aeropuertos, la gestión de los aeropuertos, ya se había acabado el problema. El problema... Los, el contencioso catalán estatal que hay es fundamentalmente que el Estado guarda la gestión de los aeropuertos. Es decir, una cosa, porque tanto aquí como allí lo que quieren es tener eh, digamos, líneas internacionales, que los ejecutivos en lugar que vienen de yo qué sé, de Pernambuco, de Nueva York, en lugar de pasar por Madrid, vayan directamente a Barcelona o vayan directamente aquí. Y eso es fundamental, porque si un ejecutivo para venir aquí tiene que venir antes a, a, a Madrid, lo más probable es que su multinacional acabe domiciliándose o abriendo oficinas en Madrid, y no aquí. Y por eso, y eso es fundamental, es, es que eso es el elemento estratégico número uno. Si lo consiguen, si ha habido hace poco ha habido una reunión de patronales, catedráticos de universidad, cámaras de comercio y todo en Calabuña, todos pidiendo el aeropuerto políticos de todos los partidos incluidos esclera republicana de Cataluña. Y ya están allá y han pedido eso y lo tienen como yo que sé, como una herida nacional, ¿no? El no tener líneas internacionales. Evidentemente si las líneas internacionales van todas a Madrid, pues eh, lo más normal es que en Madrid tiene eh, dentro de esos flujos internacionales compitan mucho más vendajosamente con, con las otras ciudades o megaciudades. De hecho, Madrid es más grande que Madrid. Ya son, la población madrileña serán unos 5 millones o 6 millones. Está por ahí, es decir, que, que hay mucha más gente que aquí. ¿Eh? Aquí supongo que lo que querrán los dirigentes es que en lugar de ser, eh, yo no sé, dos, no sé si llega a 2 millones a la población de Euskal Herria, pues que haya un par de millones más de latinos y, y magrebíes o oh, así, porque desde luego de, de, no vamos a producir la gente aquí, no creo que por las costumbres que tienen, vaya a producir tantos vascos en, en 15 años. Entonces, da, que, que si quieren tener 4 millones de, de tíos por aquí, precisamente porque la economía se basa en las eh, son lo que se llama economías de situación y de aglomeración. Es decir, se basa en, en la masa de gente que come y consume Eh, tendrá que sacarlos de fuera, no está como lo está haciendo Madrid. Eh. Es decir, que en Madrid también, esos cuatro millones y medio o cinco de gente que vive allá, ponle ya que hay un millón de... que no son, de allí, que no son madrileños, ni, ni, de, ni de Torre Rodones, ni de, ni de Andalucía, como eran antes. Eh, son de... son ecuatorianos, nosotros. Bueno, son de 50 países diferentes. Yo solo quería acotar un poco la pregunta antes de volver a o sea, pero... ¿Es un delirio que nunca veremos en el futuro, que solo se debe parar, que, que a las empresas estructurales se haciendo más ricas? ¿O es o ves en un futuro cercano, entre comillas, una Euskal Herria de, de 3 millones de habitantes, con cinco aeropuertos, dos puertos importantes que eh, todo, la, todo, el, todo el transporte de mercancías hacia América del Sur de Europa vaya a pasar por aquí, ¿no? A ver, eso, la, historia, la historia es la historia de historia lucha de clases, es decir, depende de que en, en, en esa batalla, en la batalla por las infraestructuras, la batalla por, por hacer una escalería a nivel humano, no sé, ¿eh? en esa batalla depende quién gane, si ganan ellos, si ganan los dirigentes, seguro. Los dirigentes, aparte que son pocos, pues hay algunos en eh, y bueno, algunos bastante jóvenes bueno. de <rires> 2050 sí. y bueno, ya nos ¿no? si había una vista futurista o bueno, se emitió en ETB. ¿No? Pues en el buen ¿no? Euskadi en 2050, bueno. Van esa ¿De스코 un paseas y pues si te pasea por sí, otras sí. ciudades? Estupendos. ¿Ezarrra? <ríe> ¿Eh? ¿Ezarrra? Sabar. Va a Cuzarrra, batu da Pero van, es línea, es que esta bueno, línea para algunos no es, es ciudad, pero, ¿sí? algo, ¿no? Ay, Supongo, y bueno, yo, pero va, sí, infraestructuras yo, diría, no y todo. No yo eso de, eh, pero intentan por lo menos, intentan que sea, es, es una vida hacia adelante, intentar ser más grande un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta pelearse con la de la U. Con la ciudad de la U, que tiene un millón más, es imposible crearse con Madrid, pero intentar tener un poquito más. Lo que no veo aquí yo, aprovecho no he al decir eso, Es, bueno la, eh, aquí la industria todavía tiene un peso que, que, que asusta y no sé qué evolución va a tener eso tiene que bajar del a, al 30% al, del 60 donde estaba por más concreto no sé y el cambio el cambio que viene de economía no sé no, sé, no sé, o sea en Baleares digo eh tiene un peso enorme la industria todavía no sé si eso si lo puede asumir asimilar de eh, Cabe menos porque la producción eso desaparece la claro, producción claro, va sí. desapareciendo pues se va deslocalizando. Sí, todo eso, lo que está es basado en más obra barata está, está desapareciendo. La más barata industrial mm. es mucho más barata en, en los países del este. Aquí, Entonces, están, aquí están peleando los pueblos y, la, y las zonas para ser ellos más grandes que el de al lado. La, la pelea grande de, de, de ciudades aquí es las peleas es de zonas. Y es imposible que, que, que todos tengan de todo y que, y que compitan... Compitan los de los de Oyer y compitan con Donosti en tecnología y tienen que crear centros de tecnología no sé qué y, y, y Donosti al final es una mierda de, de, de, de tamaño y de fuerza, o sea, la crisis es un poco la reproducción a escala de pueblos de la ideología dominante que ha aparecido en las grandes ciudades, en las conurbaciones, luego se repiten los pueblos, cada pueblo, eh, sobre todo lo que hacen los pueblos ahora es aceptar todo tipo de infraestructuras que pasen, eh, Pase una carretera que pase, bien llega un campo de gol que lo pongan. Y sobre todo, tú dices, eh, industrias, por lo que más hay, yo, eh, por, lo que, por lo que veo, eh, veo no sé, sobre todo hay almacenes. O sea, donde antes había fábricas, por ejemplo en, en la zona de Zapadell y todo esto que era todo textil y pequeño metal y tal, son almacenes. Y son almacenes de depósito y tránsito de emergencia. Eh, las fábricas están en otro lado, pues cada, vez, cada vez lejos, eh, se van hacia los pueblos y luego desaparecen. De hecho, van cerrando, cada, cada día cerran más. Y aparecen, pero eso sí, aparecen eh, en las zonas que se llaman todavía industriales, en realidad lo que son es, la mayoría son eh, almacenes, almacenes de materiales de construcción, cada vez hay más, y almacenes de un tipo de cosas. O de personas más. ¿Eh? de personas, organizaciones de personas. Yo por pues, creo... ejemplo, las ciudades, yo vivo... No yo vivo en Castro, que es una organización de personas, ¿sabes? En Castro. Sí, vive Castro. Sí, vive en Os Teña, en O Valecillo, se piensa que eso sus es paisanos pues Y eso es una red de personas. ¿Eh? No, pero no solo es otro problema que hay, ¿no? te he contado del TAP, yo no sé si realmente si esta nueva polinización va a llegar al TAP. Yo creo que es concebible que se pueda aparentar y no se cueste el otro. Y no sé un es como lo a ver, ¿no? Porque la mismo infraestructura solo... Estar ahí que ya es la zona donde se está haciendo la obra del TAP, lo que hay es un destrozo. La super de Vizcaya, aquí cerca, bueno, no cerca. Eh, la Autoria del Rumea... Es que es una barbaridad. O sea, y por no hablar de la propia organización, en pueblos pequeños, o que se en vía o así por de Vizcaya, desnaturalizados totalmente, ¿no? Llegan dados a dados osados, llegan no sé qué. Solo, solo a nivel... O sea, lo que está construyendo, creo que lo que Novasco reconocía hace poco, que desde los años 70 hasta aquí se han duplicado los O sea, es que es bestia. Entonces, claro, yo, yo sigo totalmente de acuerdo en eso, aunque cuestionar suelta el no el resto, y bueno, pues el grupo se está empezando a la lucha anti-TAP y en, en el restringir la lucha anti-TAP, reducirlo la cuestión, eh, como si cualitativamente el TAP fuera de otro planeta, cuando obviamente es, quizá, cuantitativamente la infraestructura más grande de la de este país, pero al mismo tiempo forma... es una cosa más dentro de un todo, ¿no? O sea, es o sea, lo del Castro, por ejemplo. Pues hay un montón de gente de Gran que ve Castro como, le decían así, la evasión del fin de semana, ¿no? Ese huir de, de la cárcel de mi para meterse en la cárcel de consumo Todos los de cantar también. oriental. Sí, sí, sí. sí pero yo soy solo cipallo. Yo soy sea, mucho burrique que pagó una hipoteca cuando se costaban nueve años de trabajo, una sola persona lo pagaba, y el pues, de trabajo, la cultura del capitalismo, la cultura de la especulación, La asumen diciendo, bueno, ah, ya excelente trabajo, ya he la hipoteca, ya tengo el piso pagado, ¿qué con si pegan? Compran una segunda residencia en Castro. Y a veces están destruyendo a la costa. Claro, nadie quiere que hagan aquí el, el funeral. El, es, el problema de edificios, pues saltan pues, En vez de, claro. de el tar, pasa por encima de todos nosotros, el tar, pasa por encima de nosotros y nosotros nos vamos a el TAC. Y embargo, el metro de mi debería llegar hasta el astro. Eso lo vienen bien a los otros. Hombre, ¿no? Un de febranías, un rollo así malas de pueblo, Y, no sí, pero, ¿Sí? que que, o sea, si por ejemplo el Caserí Vasco está de bioporte, ¿cómo va a desaparecer? ¿Cómo somos la a desaparecer del Caserí Vasco? O sea, podemos llorar mucho, pero va a ser así. Entonces, hay que ver que el TAO es una parte de una cosa mucho más grande y no, es un, no hay que convertirlo en fetiche, ¿no? Es un riesgo que haces veo cuando se pierde el contenido más anticapitalista y se han de quedarse cuenta de todo lo que supone. Pero ah, sí, supone que te metes con esto, pues te muestras de poder saberlo de pueblo de poder la hostia y y, y iría paso por aquí. lo que pasa... Por, aquí, por ahí, o sea, pasa por ahí y tiene que ir a la noche del voto a toman por turno pues pues, pues para eso no paso por aquí yo, que decía, Javier, yo, yo pienso que sí ¿no? No sé porque, eh, a, a veces también eh, se me hace difícil a mí también eh ca la puerta que tiene que traducirlas sé que no le salen ¿eh? no sé si... estando de acuerdo en el fondo, que a veces eh, desde ese planteamiento se pierde también una cosa más ¿no? eh, como la velocidad de la multibayona bueno, ¿no? cuando se da el proyecto de la velocidad de la bueno, eh, yo capte no sé cómo me di piensa, hostia hay una realidad nueva que emerge Entonces, no es lo de siempre no el, tal, conto, si planteas que esto es como eh, todos los proyectos de infraestructuras que hay por haber no igual eh, no captas tampoco la... A mí, eh, Hay, hay cosas que yo todavía entiendo. ¿sí? El efecto que esto va a traer en aumento de las tres capitables eh, con tren de alta velocidad, eh, en una dimensión de, de, de distancias de 100 kilómetros, es un efecto que, que yo creo que bueno, en Cataluña hay algo parecido. No sé, aunque, a ver qué efectos va a traer. ¿sí? En cuanto a, a movilidad de persona de no sé qué... Eh, Una, una cosa, por ejemplo, de que está es contra, contra la geografía del poder, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, esa idea. Es que yo le digo de ti, me parece siempre claro que cuando empiezas a presentar, ¿qué interesa ahí, realmente en determinada o sea, traducción? Al final que se está jugando la, las uh -huh. élites y los gobernantes que se juegan en determinada traducción, ¿qué tiene? Que tiene un simbólico equipo, también, que no es materia. materialmente como tanto, <ríe> sino también la idea claro. de que hace... Eh, pero acuerdo, ese no acuerdo. acuerdo es la firma de, de ellos, la que hace el territorio hacen una raya dice, "Aquí estamos nosotros". Es la materialización del poder. Mira, esto hacemos esto para nos echar los huevos porque no, vamos, simplemente es nuestro capricho, los no más que eso, es un capricho carísimo, pero eso es suyo, es un capricho. Porque sí. los pueblos antiguos con la y que hasta rompido. Y no de ello Sí. En fin, hay que tener pues ocupado. Pues sí, por eso. O sea, hay que meter los vivos por todos sitios. Pero ¿Vale? ¿No? ¿De acuerdo? El caso del de, de la utilidad, comparándolo en, de, a nivel de usuarios, por ejemplo, Barcelona es la ciudad que al convertirse en una población, Barcelona tiene, está perdiendo población. Barcelona tendrá ahora un millón, menos de un millón y medio de personas. Cuando ha llegado a tener cerca de dos personas, En cambio, todo, todos los alrededores caen hasta tres coronas metropolitanas y tendrá pues unos tres millones y pico de, de habitantes en total. bueno Eso ha hecho que al expulsarse a la gente, al concentrarse en las coronas, los trenes de cerrarías eh, se han convertido prácticamente en suburbanos. Pero en suburbanos que no han sido tocados desde hace 25 años. El TAF cuando ha llegado ha acabado de descargar. De capitalizar los trenes de cercanía que se están que, bueno, que estániendo está provocando averías retrasos incomodidades esto mil cosas eh, un caos si tú ahora miras eh, el, el uso los usuarios di de los trenes de cercanías en barcelona concretamente son al año 125 millones de, de usuarios los que utilizan el, el tren de alta velocidad porque desde Barcelona te llevan hasta tarragona antes que llegaban el, el mismo tren de velocidad sale pero para que no va a alta velocidad y cuando llega a Tarragona cambia de día y entonces ya va a, a unos 250 3 bueno, millones y medio de usuarios anuales ¿cuál es el tren del pueblo? Y ¿cuál es el tren de los ricos? es decir, ya está claro ¿quién va en ese tren? Pues van los que no van ya en los que no van en avión en gran parte ¿Y, quién, y cuál es el medio de transporte digamos, de, de la gente que cada vez está más asfixiada que no puede coger el coche porque tardaría mucho más todavía que en un tren de cercanías en acercarse a Barcelona porque es una ciudad completamente congestionada y, y es eso es la batalla allí contra las infraestructuras es también una batalla por el transporte público ya, ya que tú vives en un sitio donde cada vez estás más incomodicado Mejor, mejor comunicarte por una vía pública que forzar, o sea, que comprarte un coche y entonces perderte por las carreteras y con, y, bueno, y llegar a tardar más y sobre todo destrozar más el territorio. Todo, este, todo el territorio de Barcelona, en 50 kilómetros de la redonda, está destrozado por autovistas, ¿eh? por trenes, autovistas, todas las infraestructuras. Y, y lo sigue haciendo más. Pues cada vez que te acercas y ves Barcelona como una especie de nubia. Pues toda la producción que ya se ha quedado allí, toda la contaminación, el polvo de, las, de los gases que echan, que echan los coches, pues se ha quedado cubriendo con una especie de manto que luego por la noche cuando te acercas, ese manto de contaminación que los ingleses llaman smog, refleja la luz un poco, se queda como rojizo aquello, una cosa bastante fea. Ya te puedo hacer una idea a dónde te acercas. En fin, eh, allá van a hacer una torre de, de, de puta madre de estas, de Uruggen, como la de Uruggen. Eh. Frank Gehry va a hacer una torre de treinta y pico pisos allá. Así que es, parece como de, como lo habéis visto, los modelos, como la película esta de, de Metropolis, de Friesland. Y pero pero bueno, aquí van a ser, la primera piedra he visto de la torre Iberdrola, que eh, será todavía más alta. ¿Pues el rebao el cinema? pues el rebao. ¿El rebao? que va a aquí con cascolijo, con un... Claro, El avalo están no están echando abajo y lo están reacendiendo y reciclando. No sí, afecta libre, pero que la, gente vive, la gente vive En el Zaval, tanto como tranquilos y, y... Pues van ahí un movimiento inmobiliario bastante fuerte, van hay empresas, sobre todo empresas mixtas del de, de ayuntamiento de todo esto, que va echando calles abajo y, bueno, y reconstruyendo, no, ¿no? para recolocar, digamos, a los equipistas en los centros, se trata de un poco, va todo en, ese, en, ese, en esa dirección. No, no hay tantos, no hay tantos, y la mayoría sí ya se están desplazando hacia hacia Santa Coloma, ah, se están desplazando, país de aquí, ahí por todos lados, ya, se, los, los van echando hacia hacia, hacia esterrario todavía hay zonas, porque claro, Raval es muy grande y aguantarán algunas zonas por cuestiones legales y hay plataformas y grupos de defensa contra el móvil inmobiliario y, y alguna asociación al margen de la asociación de vecinos, porque esas esas hacen el juego al poder y, y están resistiendo o sea, hay abogados por en medio y todo esto y están retrasando un proceso eh, que bueno, aunque esté en vías judiciales que no son las más efectivas pero en fin, son las únicas que tienen la gente de esa a mano Les, son bastante cabrones. Cuando están perdiendo, los ayuntamientos les ofrecen pisos. En principio, intentan echar a la gente y cuando, no, cuando no la puede echar, te ofrecen un piso de protección oficial. Como los pisos de protección oficial va, son de 40 kilos, o sea, en Barcelona vale todo 100 millones, por, piso, por encima. Vale unos 7.000 euros al metro cuadrado. O sea, y cada vez se está uniformando más todos los barrios los cantigos más reversos, todo igual. El precio oscila en algunos cientos de... de... Entonces, evidentemente hay gente tan pobre que te, ni 20, ni, 20 ni, ni 10 millones de habitantes pues todavía les meten en, en residencias y en lo que sea para ir sacándoles de... ¿Eh? Y bueno, a base si no pueden, eh, por la ley o por la cara, te, te echan por el dinero. O sea, por el dinero este. y ya está. Y... Sí, una... Por un lado, me gustaría que anotas un poco la experiencia de la resistencia o el movimiento contra el TAP en Cataluña y por otro lado, eh, ¿qué opinión te merece un poco lo que está ahora aquí cuando hay un montón de años que, están, que hay un movimiento contrario al TAP, y en los últimos años eh, se ha gestado un movimiento que es Tarlana, famoso este, en el que se juntan con, un, con dos unos eh, ¿Sí? pilares que sí. eh, <risa> es el conseguir para el proyecto y hacer debate social de verdad, no, ¿verdad? es un poco que punto de vista Vamos a ver, yo, lo poco que he podido participar, ha habido poco movimiento en Cataluña, en Cataluña lo que hubieron fundamentalmente fue dos plataformas sistema de plataformas en Cataluña es la eh, hay iniciativa esas plataformas se llaman Cap al Taf y Les Una es la de partia de la zona de Tarragona y el norte de Barcelona y la otra era de Gerona. Bien, estas dos oposiciones porque yo luego han habido algunas cosas nivel, más bien de ayuntamientos o alcaldes que personalmente han hecho algo, pero pero nada, pero lo han negociado todo con con DIF, con las empresas estas y, y se han quedado, con han conseguido ciertos beneficios con el pueblo de tipo económico y se han callado. Eh, allá había dos plataformas. El sistema de plataformas allá era apuntarse, eh, apuntarse todo tipo de asociaciones culturales, públicas, políticas, sindicales, habidas y cosas. Las plataformas habían, la como faltaba, habían al menos 500 solo que solo que hubiese habido 10 por la asociación, podían movilizar 5000 personas con mucha facilidad. De hecho, en los que se, la, las plataformas, bueno, plataformas, lo que se llama plataforma de defensa del eco, lo hacía, tenía que eh, estar manifestar personas y paró otras eh, bases. Eh, en cambio estos de Copautaz, eh, y de Spornac, estos lo que hacían es recoger firmas. Luego recogían pelas y mandaban las pelas a algún experto que hiciera un, un informe, que evidentemente un experto que tenía el informe contrario, un impacto pasajístico, lo que todos sabemos, porque de estos informes han circulado Y entonces con este informe hacían unas alegaciones al tarde. Incluso invitaron a la gente a hacer alegaciones. Por otra parte, con los políticos locales intentaban que algún algún concejal hiciese alguna declaración o forzase a que el ayuntamiento hiciese alguna declaración. Y ya está. Es decir, esto es la lucha de las plataformas. Entonces ahora, la, todo lo que han hecho, ahora está... Eh, los tribunales lucharon al tribunal, los tribunales dieron la razón al Estado y ahora lo han echado a, al tribunal de La Haya. No sé si lo sale que esta es lo que han hecho eh, Les Bornaque igual eh, no ha habido una movilización real no ha habido una posición porque incluso esas plataformas lo que han hecho es retroceder en sus planteamientos primero no hacer movilizaciones después no hacer actos eh, digamos de sabotaje entre comillas no hacer pintadas porque hay incívicas y llevarlo todo a través de compañías publicitarias, por ejemplo, degustación de productos regionales en tal sitio, o hacer una caravana de coches tocando el relax, o hacer una línea de dos kilómetros eh, de cinta de esta, que tiene una cinta haciendo cien dos kilómetros, significando el tráfico de, de del TAF por la Rambla de Barcelona, y jotadas de estas, todas las que te puedas imaginar. Eh, una caravana de bicicletas, todas con una banderita. Eh, cosas y pocas no han hecho y pocas. no se han tomado muchas de esas plataformas estaban eh, están metidos en elementos sobre todo de, de la izquierda, porque políticos que utilizaban eso en las, en las campañas electorales se dejaban ver por, con esa gente y en después ya no eh, iniciación con Cataluña también. En el País Valenciano lo mismo, el País Valenciano En eh, lugar de iniciativa de Izquierda Unida, Esquerra Unida, que dicen allí, y el Bloco, el Bloco Nacionalista Nacional, que, eh, que es decir, otro grupo, más o menos parecido a Convergencia que existe allí, eh, Convergencia Civil. Eh, Dijeremos, han, han hecho allá, eh, ha habido varias plataformas, en el País Valenciano había una que se llamaba No a la Muralla. Había también ecologistas en acción, todos los ecologistas y semi-ecologistas de estos están apuntados a estos esos roles. de hecho eran ellos los que lo movían más. No ha llegado a ningún lado, han renunciado ya, ya lo han dicho, han renunciado a parar el TAF, lo que quieren es moderar su impacto, ahora están luchando para moderar el impacto. Después no sepa, no por, Cuando ya no consigan moderar el impacto, pues no sé por qué no han luchado. Es, es gente, bueno, es el carácter este fenicio de la clase media de la Cataluña. Carácter así transaccional, es todo, es, es la gente que tiene un pie en el régimen y el otro pie no lo, no saben dónde lo tienen, ¿no? Y entonces están partidos, o sea, no, no han... En estas cosas hay que ser claro o estás en un o cuestas en el otro. Y ellos no están... Están, eh, po, están por, por, el rollo, por, por el rollo así patriotero de, de patrocinio, pues versión convergencia en el año, que es, que es esto que es el patriotismo este ultradesarrollista, por un lado aceptan eso, por otro lado, como son ecologistas pues tal, aceptan lo otro y está así de, de un lado y otro y, y bueno, ellos quieren modificar los impactos, pero en realidad lo que defienden es un poco que el impacto entre en el precio, es decir que, que el impacto se reinvierta en el territorio, es decir, que el territorio cuando aparezca una carronada de estas, un túnel una cosa de estas, pues se paga un impuesto, un canon digamos, para el resto del territorio preservarlo, como una especie de paisaje, de geografía, digamos de la aberración ¿Eh? en ese sentido la diferencia de la lucha que he visto yo aquí, es que la tenía una base asamblearia, o por lo menos tenía esa vocación, y una base asamblearia hay que decir que tiene una base de de enganchar el máximo posible de gente que se pueda implicar en eso. También tenía otra posición, que era el decir no al TAF y no dar alternativas. Es decir, no, no queremos el TAF, pero queremos un talgo. O queremos un talgo rápido. O queremos o sea No queremos una mierda concreta, queremos otra. ¿Eh? No queremos, eh, en ese sentido, al negarse al TAF en sí, es decir, no queremos un TAF y no queremos ni por aquí ni por ningún otro lado. Eh, en ese sentido se oponían, aunque no lo dijesen, se oponían a la economía que, que, que necesita el TAP, al modelo de esa Sociedad. Y en ese sentido yo siempre he apoyado a aquí. Otra cosa ya es lo del Cardona y todo esto, pues ya son estrategias locales de lucha. Me imagino que por no sentirse aislados, por intentar, sobre todo cuando se es poca gente, agrupar al máximo, ¿eh? aunque eso implica contradicciones, pero es como se te coloquen los ecologistas, pues siempre intentan rebajar las luchas, rebajar el carácter de lucha. Si se te colocan políticos, pues igual. Eh, lo que se trata es de que si esas asambleas funcionan, de que no sean determinantes los, ese tipo de aliados que a lo mejor son necesarios en un momento dado, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de escuadrecimiento de conciencia, que esos aliados un poco retardarios no determinen el contenido de la lucha, simplemente que sean gente que te ayude en un momento dado y luego si no puede ir más lejos pues esa asamblea al momento que se refuerce se sí consigue reforzarse yo creo la única manera de reforzarse a la asamblea el casco que se es intentar federar o coordinar a otro otro tipo de grupos que luchen contra otro tipo de infraestructuras no hay tantas pero aquí de los motivos no faltará si eso lo consigue pues yo creo que pasará ya el nivel este de oposición contra el TAF a un nivel digamos cualitativo superior de oposición a todas las infraestructuras que para mí creo que es lo que se tenía que hacer que se haga o que no, eso dependerá de las fuerzas de la voluntad de la gente de aquí y, y de más factores ¿vale? Sí, en este, en este sentido hablando de la radio la rendería con, con unos amigos de Uruguay, gente de Torino comentaban que su lucha había cogido ya una fuerza en la medida en que la oposición a diferentes infraestructuras sí. contra los batistas, no. contra el que quieren hacer de la península y Sicilia y otras luchas habían conseguido tejer una red ¿no? sí. y lo que era en Torino en Torino habían parado el proyecto el ajusta del tren ese que el Valle de Agoste bueno eso es Valle de Agoste. Y, y estaban un poco con esa fuerza que había conseguido detener, por lo menos ya o sea, que el capital estaba otra vez repensando a ver cómo por dónde iba a tirar ¿no? pero la movilización que había que había dado que era impensable para los grupos anti en un principio ocurrió una serie de hechos que hizo que mucha gente se, se haya sumado y al día de hoy están, están así, ¿no? Y han unido mucho lo que son muchos grupos de oposición en, en diferentes infraestructuras. Yo en esa historia, además, estoy invitado a ir allá a las charlas. <coughs> Todavía no he oído, pero es decir, iré. Eh, la lucha en Titaf en el Valle de Agostra, el de Agostra es una zona preciosa, eh, claro, como está al lado de, de, de Suiza, pues ahí entre Francia y Suiza, pues Ginebra ahí metida por dentro pues lo tenía mal. Por ahí pasa lo que convertir en un corredor de en corredor de infraestructura, es un corredor de estos intermodales. Allá se pusieron bombas hubo eh, una posición así dura. Y lo que único que ocasionaron esas posiciones duras fueron fuertes detenciones, gente que se fue para la cárcel, gente que todavía está en la cárcel, algunos que se suicidaron, había dos casos que se suicidaron. Y, y bueno, eso fue un desastre. Pero la gente que se movilizó, que estaba al lado de estos, eh, eh, supo aprovechar la experiencia y hizo lo otro. Es decir, la movilización general, ir directamente a los a la población. Claro, allí está claro, o sea, y prácticamente anulaban el valle Y la población, la población toda, o seguramente la población se No sé cómo consiguieron eso eh, unificando varias pequeñas oposiciones que habían allá, también desde Turín, eh se les les ha apoyado, les ha apoyado gente, todo esto. Allá hay una movida así de tipo libertario amplia, bastante histórica ya, eh, que viene de los años de la autonomía eso. Se ha que ha sobrevivido todo esto y, y lo consiguieron. Consiguieron movilizar, a la población, no han detenidoarlo, han, han paralizado las cosas. ...y posiblemente pase por el otro lado... ...estarán buscando trazados alternativos por tiempo... ...para los ejecutivos el tiempo es dinero... ...si el tiempo pierden dinero... ...y si pierden mucho, mucho tiempo ya no les interesa... Les, ...les interesa el trotar... ...y eso ha pasado... Eh, yo, ...y me alegro, sí, y eso es la muestra... Que, ...que aquí puede pasar lo mismo... y si se consigue movilizar... Con fuertes movilizaciones... ...yo que sé, aquí se parece una central nuclear... de miles, o sea, aquí no hubo de miles, sino ya de mil no sé cuánto más, eh, por encima de 10.000 seguros y varias, y, y eso paralizó la central nuclear Morir, cuando todo Dios estaba a favor central, todo el poder estaba a favor de eso. Pues yo creo que con mucho menos, porque el poder este, por un lado, será a efectos más dañinos, Pero yo creo que precisamente por estar más jerarquizado es más frágil, tiene más contradicciones ¿eh? y se le puede bloquear en momentos dados, se le pueden ganar batallas, claro, si vas pagando batallas luego y al final lo ganas todo, pero en fin, se le puede, se puede pagar si se consigue movilizar a un nivel desde luego superior a las movilizaciones que se han conseguido, aunque, aunque no son poco de pago, pues son las únicas que han habido contra el en, en todo el país pues sería un gran éxito. Yo he conocido un poco también la, la lucha del banda de Agosta antes, en los tiempos duros, eso es que decir, de, la, de las gentes, de los grupos ejemplarizantes de, que pagaron mucha represión. Tuvieron, bueno, yo creo que su gran, su gran logro fue bueno, pues poner el, el tema y también acercar, digamos, a la extrema izquierda o a los grupos ya radicalizados de Torino, de Turín hacia el, de Agosta, ¿no? pero hacia el Valle de Agosta, pero yo creo que eso nos puede servir un poco mirando nuestra alegría casi para un ejemplo del veto municipal, hablando en terminología el Tarlana. Quiero decir eh, que en un pequeño segmento de lo que es el, el tren del trazado puede haber una oposición local absolutamente eh, casi general y que eso modifique o paralice o extorsione todo el proyecto porque real, realmente el valle de Aosta es un pequeño, es como si pasara el TAP por el baiceta y todos los que están allí se encabronan y que no, que no, que no, que no que no y que no pasa y de pronto tienen que modificar o paralizar todo el ramal entre yo que sé entre Iruña y Bayón y eso les cojona todo, todo perdón, eh, destroza todo el, todo el plantarín yo creo que quizá ese podría ser uno de los, de las palancas o de, o yo creo que la, por lo menos lo que yo he podido aprender de, de Valdea Osta, que si realmente eh, trabajas sobre ese veto municipal o un territorio que pueda ser clave se consigue es, eh, poner ahí una palanca eh, todo, se, todo se puede utilizar, y utilizar evidentemente esa pequeña batalla parcial como como una victoria ¿no? que, se, que se extienda como he dicho antes ahí. la gente de Rente, pues eso que, que incluso te pueda potenciar para otro tipo de luchas de todo ese plan del capitalismo ¿no? de todas estas estructuras pero el Valdeostra consiguió nada, modificar el tramito entre Torino y, y Ginebra o, o que iba para Francia ¿no? pero que, que bueno que eso ha dado una, una, una palanca muy fuerte sabía si ¿no? en defensa del territorio en Italia están viviendo eso o sea, eso ha sido su gran batalla además sí, hay sobre esto, hay un libro traducido del italiano que tradujo la Coruco es un documento sobre el Valeno y el proceso, los que se murieron en la cárcel no, hay muchas interpretaciones sobre lo que ha pasado ¿eh? yo teníamos correspondencia eh, en el 98 muchos italianos a la capa de Degutio eh, vinieron unos 20 pico, eh, de la onda de Y luego, y, y la anterior Ventureta estuvo otro. Eh, perdón, antes. Sí, este es de agosto, eh. Entonces, la correspondencia que mantuvimos, la, las últimas cosas que me decías, es que el movimiento anarquista italiano tampoco se había implicado en la historia. Eso ya dos, dos años o así después del suicidio de, de, de, de, de estos en O sea, que la cosa, yo no sé cómo se llama, o sea, ha sido muy larga también la lucha, igual han actuado distintos sectores en, en distintas fases, ¿no? Pero no me, no me parece... Bueno, aquí lo ha como un antecedente de Agostia, mm. pero no sé si hay una relación tan directa, ¿entiendes? Que uno tiene esto ahí y luego empieza otra ola y o sea, no, no, que no, que el valor el valor de estas acciones duras, bueno, y ese que es carigay ahí hay duras y duras, hay algunos que no están es conocido, eh bueno, el Silvano ha salido, el, el tercero, le mm -hmm. están dando solo por esto. Sabes, eh, ha salido bueno, eh, bien, eh, sin nada, eh, que no eh, se dice? Un sí, total, total, total, eh, total eh, eh, sin ninguna prueba. fue una una criminalización policial el asunto de los lobos grises, un grupo que se contaron, una operación policial italiana de estas aparecen en el libro, en la corrupción de, no. entonces, de se me acciones distintas al parecer de origen igual, algunos sabotajes, entonces más de origen eh, popular, realmente, igual hay gab, y luego al parecer otras acciones que eran muy confusas en su origen, igual se me hicieron en la autopista hay unas cosas ahí muy es que confusas ¿no? también el, el, valor el valor de esa resistencia esos pequeños grupos de personas anarquistass definidas así fue precisamente conectar el ambiente de la estrella de tierra de Toril con ese con ese valle pero realmente que lo paró no fueron los cuatro anarquistas que se habían convertido en dos después de la represión sino precisamente un veto municipal respecto a ese libro hay fue el pueblo que, que con unos argumentos de que se va a convertir, bueno, en un corredor, como bueno, yo que yo sé, no, en Ochandio, digo ¿de dónde ha sido en Achondo, ¿no? que sabes objetivamente que, que el pueblo se va a destruir y se va a despoblar no es como si se si Achondo se planta y, y, y por ahí no pasan y empiezan los, los estudios de impacto y se arrancan las cosas y hay una oposición general general y, y abiertamente, no digo violenta, pero sí activa contra los contra los estudios, contra todo eso, ¿no? Pero evidentemente no fue la, la pequeña extrema izquierda la que paró eso, sino una lucha abiertamente popular y menos ideologizada, pero bueno, que consiguió un reto muy bien. que esa historia para mí también es un condicionante muy importante el amianto ¿no? que, que hay allí. Entonces, claro, sí que es una manera también de que la población se implique de una manera, no sé si más directa o de otra manera. Yo al menos así lo veo, ¿no? Eh... Bueno, aquí sí que hay, bueno, es difícil, aquí en un vídeo, está haciendo un ha hecho sobre el bolsillo. La sandera sí, sí. de línea y, y pues, la movilización, ¿no? La sí. Es un nivel de movilización increíble. Sí a mí creo, no es inalcanzable, ¿no? inalcanza, tampoco es. No solo en la chumbre, Igual coges igual la caldea. O sea, la caldea ha habido esta semana una reunión de 300 personas en el horrio y el mismo día la enviaron los fasteches en Rago, que creo que la monica ha 300 personas. En sorpreso uh -huh. por los fasteches. Luego dice eso. En la caldea sí hay un... Cuando usted tiene muy bien, la, igual menos la tomosamdea está como dormido ahora, ¿no? yo creo que esto interior, ¿eh? Por eh, interior de la IR en ese sentido... Me cago en el... Pues igual no va a haber. ¿sí? Pero... Yo creo que va a dar más... ¿sí? En Valsusa hay... Yo creo que es una cosa, claramente, o sea... Yo no he estado... En el ambiente, ha habido elementos... Yo me imagino que es una... una fuerte, fuertemente castigada, ¿no? Por el, el, el, tanto por las infraestructuras que hay como el TAF, realmente, también, como una otra infraestructura que la población lo ha percibido como una agresión eh, para que haya tal respuesta ¿no? O sea, no sé cómo no sé cómo es una tradición de lucha que eso sí que se ve en el vídeo ¿no? un poco magnificada por los chicos de Torino pero sí que hay una tradición de lucha que yo creo que, es que en este país tenemos mucho así en Venezuela lo que también está pasando a aquí muy curioso eh, es que Los que no están afectados, los Ñate y el Goiwa, los otros yo, digo, igual hay alguno más. O sea, hay gente que está haciendo cosas contra el altar, o sea, hay, hay un Ñate de... que está reemplazado por ahí, y lo mismo en, en el Goiwa. Y yo que sé, pues, o sea, se está convirtiendo un símbolo del de capitalismo salvaje, vamos a decir, de todo el capitalismo salvaje. Bueno, pero real y se ve, no, no tiene nada más. En realidad son los dos de la época, no se habla de precariedad en el trabajo, en la vida, no sé qué. Y es cierto, y esto no es más decisivo para que igual solemos algo más. Igual sí que de ahí, pues hay un, un número de restricciones pues en infraestructura. Digo que no es una hay, pero yo qué sé. De momento igual bueno, hay un poco confusión ¿no? la gente puede aportar lo que puede, pero bueno, es todo el tiempo de día, ¿no? Y veremos lo que pasa cuando las obras lleguen a, pues, a sitios donde hay más conocimiento. Igual me va desde luego, bueno, igual, para que estara lo bueno, a ver, no se va a Pero si sí, sitios como, yo qué sé, pues Alto de Eva Durango o Durango, Así se pueden decidir cosas y si puede una crítica y en la práctica, ¿no? que no sea un discurso, evidentemente, muy radical, pero que luego no pasa de ahí y que se noten altos. No sé, es decir, ya veo que no está todo decidido. O sea, los problemas con que se va la lucha y tal, ya no, está, no están claros. Por lo que dices, de unir, de luchas contra infraestructuras es muy difícil. Eh... No, a mí lo era, por eso, la actividad se ha hecho, ¿no? Sí, y nos hemos eh, alejado. Hostia, sí, sí. Eh, o sea, ¿no? eh, el propio superpuerto el tema del Twitter por ser eh, o sea, las personas aplicadas por el tema de tal, claro, sí. sí. un reenfoque también, ¿no? Y, pero claro, cada lucha posee su propio ritmo, eh responde a unas cuestiones, a unos ritmos de desarrollo, a unas cuestiones o ese qué. Etaduna, el propio Twitter Google Carlana surgió y luego Twitter visible, ¿es? ¿Eh? Etaduna eh, va a decir hay gente que hace lo que y no tampoco que se mezcle la cuestión del fundado trabajo con el superpuerto, ¿no? Que pues, el puerto igual ...tiene unos temas en medioambiental muy particulares... ...que son muy fuertes... En, en ...de cara a la, a la lucha contra el superpuerto... ¿sí? ...de la defensa de los acantilados... ...tiene unas connotaciones sobre el nivel naturalístico... ...que son realmente muy fuertes... De, ...de la oposición a los superpuertos... ...entonces... Claro, ...tiene que decir... ...la eh, lucha luego cuando se desarrolla... ...concretamente... Eh, eh, ...una va por un lado... ...otra por otro... Eh, ...y se pierden las... ...pero eso es lo malo... Sí, sí, pues esto, ...eso sucede... ¿eh? Pero, Vosotros eh, por la super-sola habéis he hecho ¿no? la, un mínimo de intentos, es pero en la autopista de Ibargastéis son paralelas. ¿no? ¿No? ¿Sí? Y han venido en el tiempo casi a la vez, la, la autopista de Ibargastéis. En, ¿eh? o sea, eh, en el proyecto, en el tiempo, eh, son prácticamente el mismo tiempo. Ibargastéis tiene los eh. eh, NIP, los, los Núcleos de Intervención Participativa, un mecanismo de prevención de conflictos que ha desactivado, yo creo, se si pido mucho para eso, eh, en ese momento, El que, el que era Consejo de Transporte del Gobierno Vasco era entonces el, el PNV, este no me acordaba mucho. Es Belén Aucuá, la Calabuso Vergara, eso eh, es el 94, así dijo que se aplicarían los NIP también al tren de O sea, eh, pues, en aquella época. Eh. Sí, luego lo se ha hecho, la autopista se adelantado, pero son contemporáneos. Eh, en su... Pues no, no, no son paralelos en un momento. Eh, 200 metros durante varios kilómetros tienes, ¿no? y no hay capacidad de volverse. O sea, es buena la idea, yo tengo decir, yo estaría totalmente a favor, ¿eh? Venían por la experiencia que, que has podido tener, se ve que cada lucha luego, ¿ves? Coge un camino, y hay muchas pocas luchas en el artículo de lucha. Como dijimos en, final, en resistencia, se organizó, por ejemplo, un montón de debates de conflictos ambientales. pues había gente del motricum en el puerto, la ley a la autopista de, de Navarra, que quieren montar, nosotros, los del superpuerto. Y la, la gente, algunos decían que, claro, que muy pocas veces, es que nunca eh, se propicia ni eso, encuentros de ese tipo. Y, y en ese momento me digo, pues es verdad, ¿desde cuándo no se ha propiciado? Ni un encuentro, ¿entiendes? Un encuentro, eh, un encuentro con que distintos que, movimientos. Un que, ¿no? que cada movimiento suelte la suya, o sea, simplemente para ponerse al día, para informarse, simplemente. Hombre, por lo, lo encontrarse y organizar debates o cualquier bueno, cosa, ¿no? Sea, que... eh, a veces vamos a intentar, super Sur, por ejemplo, nosotros lo planteamos, y ahí vimos, o sea, era un planteamiento de... de o sea, sobre había dos platazos más, uno en mi o sea, y en Maracal, el, el tan, tan... O sea, ya es no sé ese formista, es que era el Correo del Chorierri, los, los ecologistas ahí lo ¿no? Y cuando ya está hecho el Correo del Chorierri, pues se acepta como mal menor frente super SuperSull. Y cuando está hecho al SuperSull hacer la Ultra-Este o la Mega Norte, pues dirán, bueno, pues la SuperSull Aprovechar esa meca, ¿no? Y entonces, nosotros que no había espacio. Planteamos una cosa de debatirlo, y es que y se nos llevaba con cara perro, ¿no? Como diciendo, si venís a caña, pues no, llevamos a, a ver realmente cuál era la posibilidad, ¿no? Dicho todo esto, como un planteamiento ya partista desde el principio, ya desmovilizado Porque evidentemente, cuando entras a discutir de haber qué alternativas hay para mover el volumen creciente que se prevé de tráfico robado cada día, no sé qué, evidentemente la gente no entiende de eso y quedamos los expertos. Los sociólogos universitarios pues son los que manejan esas cifras y entienden lo que hablan. Y, evidentemente, eso ya no estás, estás renunciando desde el principio movilizar y no te aspiras a sentarte en la mesa como comentar lo responsable o la administración. Entonces, eso ya creo que es un, un ejemplo de cómo no hay que luchar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo creo que es la, la línea de la plantación social y, bueno, movilizar, pues, fracasó totalmente y, bueno, pues, por suerte, la cosa de la historia Pero, vamos, creo que es una vía que no hay que seguir porque, es que encima, sobre todo, esquiva hablar de lo esencial, que es el modelo social. El modelo de mercancía, el modelo de personas, ¿y para qué es eso, ¿no? Por eso más, eh, sí que me parece, por ejemplo, aquel, aquel evento que estábamos hablando un poco, los del Mutrico, por ejemplo, que a mí nos han dicho que la lucha contra el TAP para, para ellos es como el reaclutamiento con todos. O sea, que la lucha contra el TAP aquí, si quieres, como por la dimensión del proyecto, por todas las implicaciones, y realmente es muy representativo de todos, ¿no? Es que, y pues, podría tener esa cualidad, ¿no? O sea, que podría servir de lugar de reunión, no sé es cómo para todos los demás y... Eh, ...podría tenerlo, pero realmente no hemos trabajado... Eh, es que no son... No tú has sé. hablado de luchas medioambientales... O sea, ...no son luchas medioambientales... ...no son luchas paisajísticas... O sea, ...son defensa del territorio... ...y en los últimos tremos... ...es una nueva forma de la lucha de clases... ...que tiene una expresión territorial... ...cuando antes la tenía dentro del falso... ...tiene una expresión territorial porque el territorio... ...es el medio que utiliza la nueva clase... ...las nuevas élites... ...para explotar a, a todos los demás... Eh, y en ese sentido habría que, que aclarar eso. O sea, eh, y a partir de, de que no son luchas ambientales que se autolimitan o sea, ese es el problema de, del ambientalismo, que se autolimita a, un, a un, un simple problema e ignora a todos los demás, que son todas estas luchas están relacionadas, son diversas maneras de expresarse eh, la destrucción del territorio que efectúa illos, bueno, que la y la nueva clase que decide dirigente, que decide esa destrucción. Si no se tiene claro eso, no habrá nunca una coordinación, del que luchar por una coordinación y por una base mínima. Yo estoy completamente a favor y con las citado bueno, has dicho, has dicho las estructuras, o sea, Yo nunca he pensado solo en infraestructuras, o sea, ahora mismo EREC estaba saciado en, joder, en la construcción salvaje, que, bueno, se está agrupando bastantes plataformas que han sucedido en Boeing de Pueblos, ¿no?, eh, eh, con el tema de la construcción. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos con el tema de un campo de golf y yo siempre he dicho el campo de golf es que en sí mismo ¿Sí? es lo mismo. Para mí, yo voy a... a a luchar todo posible contra las dos cosas, pero pensando siempre que es lo mismo. Entonces si vas a dar un, una charla también sobre el tema del golf, vas a meter sí, el no TAP. Y cuando hablas del TAP estás hablando de la construcción... No bar, de... Yo, entonces, es... esa yo, yo lo entiendo. Y, y eso, no solo infraestructuras, sino, sino también pueden entrar bastante más temas que están muy comunes. Pero... La Asamblea contra el TAP, 15, 15 años que lleve trabajando en eso, Siempre he intentado la globalidad esa de hablar de lo cultural, del daño además que os calerían, el daño que hace a, a, al pueblo, ¿no? O sea, la cultura y a, la forma de vida esa nueva, y, y eh, la, la alimentación, el, de dónde comemos, todo está ahí, pero no nos ha conseguido... O sea, eh, yo también me he con eso, o sea, cuando habéis dicho la infraestructura es la pelea, no, me falta a mí el tema de la alimentación, el tema de la tierra, de comer de aquí. Eso aquí debería haber, deberíamos estar ya... O sea, escandalizados, escandalizados con el nivel que hay de concienciación y de no sé qué. ¿Cómo es que no es ese, ese tema no es primordial? como no es primordial en nada? O sea, no sé, el papel de N, maravilloso, hasta donde llega, claro, y nosotros, ¿no? Eh, me parece que es un pilar enorme en infraestructura, lo habéis dicho, Yo lo he acordado de la comida, ¿no? Aquí hay una conciencia del tema ese que va más a más. ¿Y cómo no se mezcla más? y No conseguimos que se mezcle más o que tenga más protagonismo. ...de futuro, digamos, ¿no? pues el papel de eh, eso de mí que desaparece. 15 años, hostia, estuve, ya no es poco, cago en la leche. Vaya, vería que nos parió. Los... Te digo, en la duración, en la duración han dado los planes territoriales. Cago 15, 20 años. Eso no, es el... todo hostia. Yo eso mencionaba antes, es decir, una ciudad como Bilbao, una conurbación como Bilbao, es fácil de alimentar comerciales por las grandes superficies de los grandes almacenes donde vienen contenedores de comunidad de todo el mundo, eso es barato y esa población es barata de alimentar, lo que es caro de alimentar desde el punto de vista de, del beneficio es una ciudad de 30.000 habitantes alimentada por campesinos eh, que llevan sus negancías a los mercados locales ese sistema es el que ha desaparecido o está desapareciendo ¿todavía quiere? Sí, es que pero lo que, ya, que no, vemos tan cerca pero, eh, es, ¿cómo no se le da la vuelta ahí a ese tema? Mm. Es, que, es que se le... Pero lo que está pasando también y, es, bueno, y aquí pasará eh, es que por ejemplo en Barcelona eso es verdad, en Barcelona y la colombación pero a 50 kilómetros todavía hay pueblos que funcionan de esa forma o sea que tienen una pequeña agricultura local y son bastante autosuficientes y claro los tomates son de allí y todo es de allí eh, y entonces los pues, ejecutivos se dan... O sea, la, la, la clase media y todo eso se va a perder su sitio.